El equipo se acomodó, eh, está jugando un buen nivel, con la energía y, y bueno, eh, es como que no quiero mirar mucho para adelante porque la, la continua regularidad del equipo hizo que, que bueno que vaya con cuidado, ¿no? Hoy la idea es prolongar el buen momento, seguir jugando de la misma manera. Y cuando nos alejamos 100 kilómetros de la ciudad, jugar de, de igual forma mucho los embates de los años, viste el cuerpo pasa factura, jugar la NBA durante doce temporadas es un, es un esfuerzo la verdad increíble de ochenta por, por temporada, malas playoffs, el esfuerzo, la presión y, y bueno, después los, los descansos, usarlos con la selección, es difícil estar en la cabeza de él y entender lo que él siente y cómo se siente. Es difícil llegar a una edad donde él tomaba el 100% del protagonismo y ahora que dejar un poco ese papel y ser un jugador más de apoyo.